A las 11 y 4 minutos, aquí en Radio Kermés, saludamos a Hernán Montelongo, que es el secretario de Hacienda Municipal. Hernán, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, eh, bueno se conoció ayer que eh, la municipalidad adhirió a la ley eh, provincial para el retiro voluntario de personal estatal, en este caso municipal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están cómo lo van a manejar de acá en adelante? Primero adherir a la ley, después va a pasar por el Consejo Deliberante y finalmente eh, van a poder este, tomar los pedidos de algún personal que quiera retirarse antes de la administración municipal. Eh, sí, Mauro, así es. Eh, ingresó al Consejo Deliberante el, el proyecto de ordenanza en vez por el Ejecutivo para la adhesión municipal a la ley provincial eh, de retiro anticipado. En ese sentido, tenemos la confianza de que en el transcurso del mes eh, va a salir aprobado por el Consejo Deliberante. Eh, la verdad que es una ley eh, que lo que busca es eh, que la gente que tiene varios años eh, trabajando en diferentes entes, tanto eh, municipios como provincias, eh, puedan acceder a, esta, a, a un retiro anticipado y de esta manera también... Eh, lo que tiene que ver con la parte financiera de los municipios, tengan un cierto alivio, ¿no? pues se va a canalizar por otro lado. Bien. Eh, ¿Y ya tienen más o menos la cantidad de personas que pueden estar en esta condición, Hernán? Sí, mira en el 2024 estarían en condiciones de poder eh, acceder 85 personas en lo que es el municipio de Santa Rosa. ¿85 que se pueden jubilar en el caso de que quieran? Porque esto es optativo. Sí. Es optativo, exacto, es, es voluntario, eh, y son 85 personas que cumplirían los requisitos y estarían en condiciones de poder acceder. Bien, eh, y ya tienen en claro, eh, digo porque a mí me tocó estar participando, eh, cubriendo periodísticamente eh, los, las discusiones que se dieron en la Cámara de Diputados, respecto a el porcentaje que le toca a la persona que opta por el retiro anticipado. ¿Está claro de cuánto es ese porcentaje de que va a cobrar la persona que se quiera jubilar antes? En realidad, cada uno de los casos, de acuerdo a los años y demás, eso tiene que ver con una cuestión eh, que se define desde el instituto, ¿no? En cada uno de los casos particulares. Sabemos que en la provincia de La Pampa está vigente el 82% móvil para lo que son las jubilaciones. Claro, pero, digamos, para estas personas, eh, una jubilación normal que una persona que llega a los años y se jubila tiene el 82% pero ¿está claro que va a tener el 82% o es menor el porcentaje? ¿Ustedes tienen ese dato? para No lo tengo ese dato ahora, sí, pero eh, entiendo que eh, las distintas personas, de acuerdo a la, a la cantidad de años de aporte, si cumplen con los requisitos, tendría que estar llegando ahí al 82%. Debería estar llegando, más o menos. Digo llegando. porque nos ha pasado de escuchar a muchas personas, cuando se conoció esto a nivel provincial, que... Que muchas personas que hace, qué sé yo, le faltan dos o tres años para jubilarse, eh, a muchas de ellas dicen que no le convenían porque iban a cobrar 70, 73, 75% en lugar del 82% móvil. Por eso es que muchas personas dicen, no, me quedo dos años más porque no me conviene. ¿Eso ustedes también lo están recepcionando de, de del personal o no? Mirá, la verdad, eh, en línea general, lo que más estamos recepcionando es de varias personas que quieren acceder. Ajá. Creo que eh, esto va va en sintonía de personas que tienen muchos años de aporte, de trabajo, y que en realidad están buscando ya estar más tranquilos, ¿no? Eh, creo que viene en un momento donde eh, la gente necesita estar más con la familia, la gente está y valorando más eh, lo que tiene que ver el tiempo con la familia que, que el trabajo, eso es una realidad que está y que que entenderla. Por supuesto. Y en la municipalidad, ¿en qué sector es la mayor demanda de estas personas que quieren jubilarse mirá, antes? Mirá, eh, ayer me estaban preguntando, la verdad que en, en todas las secretarías el abanico es muy amplio, es tanto la parte operativa, administrativa, pero en todas las secretarías tenemos eh, personal en condiciones de, de retirarse. podemos ver en cuáles se abieren más y en cuáles menos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, y ustedes también lo están viendo con, no sé si cierta preocupación Pero sí también, eh, qué sé yo, mirándolo de acá al futuro Porque pasa mucho en la administración pública Que las personas que eh, hace muchos años que están hacen un trabajo que las personas que entran tienen que tener una experiencia, o sea, no tienen los años de experiencia en el trabajo, y eso es fundamental para una gestión, digamos que tener un personal que tenga experiencia en el trabajo. Y si se van muchas personas que hace mucho tiempo que están haciendo una labor, se van con ese conocimiento. Eh, ¿Pueden hacer algo para que, no sé, lo trasladen a las personas que hace poco que están laburando y pueda no se puedan resentir los servicios municipales? Sí, por supuesto de hecho se viene haciendo mira eh, desde que desde la primera gestión eh, del intendente de luciano dinámpoli eh, a la fecha la cantidad de empleado viene disminuyendo ¿sí? la cantidad de que año tras año eh, son empleados de la municipalidad Ajá. en ese sentido eh, siempre se está analizando cada una de las diferentes áreas y están haciendo reestructuras internas de manera constante de hecho este es uno de los años en desde que se empezó el 10 de diciembre, en donde se están haciendo evaluaciones de manera constante los diferentes servicios. Eh, se creó la planta de asfalto, eh, para eso se hicieron distintas reestructuras, se hizo un análisis en lo que tiene que ver con la dirección de vialidad, y se están pasando personales de un área al otra O sea, en ese sentido, siempre eh, en, con dos cuestiones. Una, eh, pensando en fortalecer los servicios, y otra pensando en que hay que cubrir futuras vacantes, o sea, se está viendo eso de que hay personas que se van a jubilar de manera natural, otras accediendo a esto y ya se le está incorporando personal para, eh, o sea, incorporando, cuando digo incorporar es trasladar de otra área para que aprenda el, lo que tiene que ver con, con esos puestos específicos. Ajá, ¿no? no es, se... Están reubicando personal, sería. Sí, sí, sí, eso se viene haciendo, de hecho, o sea por una cuestión de, de, de fortalecer áreas específicas que tienen que ver con servicio por cuestiones de gente que sabemos que se va a jubilar y que está en lugares clave. Eh, esas cuestiones se, se vienen analizando. Claro. No es que nos agarra de sorpresa. Eh, a diferencia de lo que muchas veces la oposición eh, en, el, en, en el Consejo o la oposición política dice de algunos este, de algunos intendentes, en este caso, Luciano Di Napoli está disminuyendo personal, no agrandando la planta o sea, no es que está disminuyendo porque saca personas. No, no, no, por eso, pero se van yendo y no no claro. Es menor a la cantidad de gente que, que naturalmente se está jubilando, renuncia y demás, sí, sí, está por debajo. Mira vos, mira vos. Por bueno, buen dato porque la verdad que no lo conocíamos así bien bien bien preciso la reubicación de personal. En lo que es la la planta de de hecho lo demostró en lo que tiene que ver con la cantidad de funcionarios que a partir del 10 de diciembre fue el 25% de funcionarios menos. Uh -huh, uh -huh. O sea, la responsabilidad en lo que tiene que ver de mantener el equilibrio financiero que tiene la municipalidad de Santa Rosa que le está permitiendo prestar los servicios en tiempo y forma, eh que le permite pagar los sueldos en tiempo y forma... Eh, tiene que ver con esta responsabilidad, tiene que una responsabilidad en la eficiencia del gasto, tiene que ver con una responsabilidad en la incorporación del personal cuando realmente se necesita, eh, de apuntar a los servicios donde realmente hace falta, como fue la cuestión estratégica de eh, de la planta de asfalto que ha está dando sus frutos. ¿no? Bien, te traslado una, una pregunta que nos llegan de, de, de un oyente que pregunta si algún si el personal, cualquier personal municipal que quiera retirarse eh tiene que tener el legajo en blanco, están diciendo acá, digamos que uno estima que no no, no, no, no, no tendría no. que tener ningún problema No, no, es, no, no, no, no, no saben todo de lo que son los requisitos. Bien, o sea, por más que tenga un sumario en curso se puede jubilar no, igual. No, en realidad, si tuviese algún aspecto legal que lo que lo dificulte, coge eh, a a, a servicio de manera normal, directamente estaría de licencia por algún tipo de sanción o directamente no, no estaría no estaría trabajando. O sea, bien. Está en las condiciones de trabajo normal, está en condiciones de poder hacer Bien. Eh, esto está en el Consejo y posiblemente a fin de mes, bueno estima, eh, por, por la fecha nosotros de... Nosotros creemos, creemos que dentro de lo que es el mes de agosto va a salir. Va a salir, sí. bien. Y, ¿Y las primeras personas que se empiecen a jubilar ustedes estiman que va a ser septiembre-octubre ya prontamente? Sí. Esperemos que sí, la verdad que hay varias gente que está ansiosa Preguntando a ver cuándo se aprueba Y a partir de ahí vendrá la Reglamentación correspondiente Y, y ya podrán acceder al, al beneficio Después dependerá del instituto La velocidad con la que eh, Con la que se, se expira Respecto a la, la jubilación Bien, Esta, este, este grupo de personas 80 y pico, 85, 86 sí. eh, ¿Qué sí. porcentaje es En el global del personal municipal? aproximadamente un 5%. Un 5%, bien, bien. Eh, bueno, este Hernán, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, que no hayamos preguntado, te estamos escuchando. No, eh, muchas gracias a ustedes de poder difundir esto eh, y nada, de poder eh, contarle a la sociedad que labor, la municipalidad está en, en buenas manos con el intendente de Luzerno eh, de Gracias, Hernán. Listo, abrazo. Hernán Montelongo es el secretario de Hacienda Municipal, hablando de esta, esta propuesta que mandó Luciano Di Napoli al Consejo Deliberante para adherir a la Ley Provincial de Retiro Especial. Dicen que si se tomara todo el personal que se puede jubilar, se puede reducir la planta municipal en un 5%, y lo que están haciendo es reubicación de personal para cubrir esas vacantes en el caso de que se empiecen a ir del municipio local.